una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo anda? ¿Qué dice campana? Bien, muy bien, muy bien. Usted es, mmm, la, suena la campana de la radio usted? Bueno. Sí, es, es, es la radio hecha hecha persona. Me, me sale, vengo con la metáfora, con la metáfora, bien, metáfora un poquito devaluada de en el día de la fecha. ¿Cómo le va, Carla? Muy bien, yo el otro día dije algo peor que ya tenía el título para el programa Omnibus de Campana A ver Sonamos Ah, está, bueno Está en sintonía no. con... Juliana Espatafuera está en este momento, nuestra operadora técnica, pensando seriamente en poner música <risa> sí, que... Es un tren <risa> es un tren de dos estaciones, esto va de 17 a 18, va a terminar pronto Bueno, bienvenidos, bienvenidos, bienvenida no ¿Le perjudicó mucho en su carrera este programa a usted? no En absoluto, Ajá. no, no, es más cuando... ¡Ay, estás con... Ah, estás va por ejemplo Carlos Barragán. Ah, ah bueno, Carlito Pero... es un amigo de la infancia, él, él, él no está bien. Él, sí, eh, ya, ya, de, ya lo sabemos. Después eh. de dos años de trabajar a su lado eh, no está bien. Los de todos en cuero no estamos bien. Pero de cerca Pero... nadie, de cerca nadie normal, <risa> ya no, sabemos, claro. ¿no? Es así. Bueno, vamos a empezar este por el principio, que es lo que en general CPSE hace. En este caso para contarle a nuestros oyentes que la agrupación Justicia Legítima, que como todos ustedes saben, es integro también, este colectivo este movimiento aluvional de trabajadores judiciales magistrados funcionarios empleados y también de cualquier eh, integrante de nuestra comunidad con más de 18 años y no demasiados delitos cometidos pues puede integrar hace su segundo encuentro nacional el 4 de abril dentro de poquito ¿eh? o sea, uh -huh. el 4 de abril <coughs> y... Bueno, estas cosas suceden. Toma, este que decir algo para el 4 de abril. Sí, entrar, tiene, es verdad. ¿no? Sí. El 4 de abril a las 15 vamos a realizar el segundo encuentro nacional de justicia legítima en la Biblioteca Nacional, donde van a participar en dos paneles, uno sobre poder judicial y asimetrías sociales y otro sobre poder judicial e ideología. Los jueces Gustavo Caramelo, no me diga ahora que es el juez más dulce, porque venimos arrancamos así, digamos, el juez Gustavo Caramelo, que le ha derecho a este chiste desde, por supuesto, la, la infancia. ¿Sí? Se viene diciendo es esto, ¿no? Oscar Palermo, eh, que tiene un nombre de barrio, pero que es, el, es un juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza, un gran juez. Y Mario Portela, del cual no tenemos mucho para decir porque es su apellido, que es un también un gran juez de, de la ciudad de Mar de Plata. Uh -huh. Y también eh, van a estar el presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, el doctor Luis Caro, el defensor general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, flamante defensor general Horacio Corti, el periodista Martín Granovsky y Mario Weinfeld, eh, conductor de, de esta casa también. El, quienes quieran confirmar eh, su asistencia y quieran concurrir, se pueden inscribir por mail a contacto arroba justicialegítima.org. Contacto arroba justicialegítima.org. Luego, a lo largo del programa, vamos a, a recordarlo. Es una buena oportunidad para volver a reunirnos, como lo hicimos antes, Eh, hace ya más de un año en la biblioteca nacional en ese mismo lugar para por primera vez en este en esta ocasión con un formato distinto para reflexionar sobre dos temas troncales que nos, que nos han convocado a todos y que de algún modo forman parte de la razón de ser de, de nuestro movimiento bien primer aviso segundo aviso son agradecimientos y hay algunas reflexiones eh, amigos. Acabo de llegar de la ciudad de Mendoza, donde fui adecuadamente atendido. Alimentaron mi alimentaron mi alma, los amigos mendocinos, y también alimentaron mi cuerpo. ¿eh? Calmaron mi, mis angustias orales eh, y, y la sed de justicia. Así que muy les agradecemos mucho, me han atendido muy bien. Estuvimos eh, compartiendo una mesa en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Derecho hay un flamante Instituto de Derechos Humanos, donde tuve la ocasión de, de participar en un panel y y con regocijarme muy especialmente con, con la agudeza del pensamiento de, de uno de los integrantes de Justicia Legítima también, un querido colega eh, fiscal, el, el doctor Alejandro Alagia, que publicó un libro, en su último libro, se llama Hacer Sufrir, y que si sí, es un libro que no invita mucho a la lectura por el título, pero sí por los contenidos, y que es una buena buena introducción para... ...para el tema que, que va a atravesar todo nuestro programa de hoy. Uh -huh. A propósito de esto, para empezar a entrar en tema, Gustavo... ...leí para el 24 de marzo las columnas que habitualmente escribe Hugo Soriani... ...en Página 12. Eh, desde el año pasado, por lo menos, que yo lo tengo presente... ...él cuenta crónicas de algunos hechos que conoce o ha vivido eh, en la dictadura. ¿no? En su condición de, de preso político y de otros presos políticos sí. o... Eh, cautivos clandestinos. Recuerdo que el año pasado contaba desde la perspectiva de un ejecutor, de un asesino del, del centro clandestino a La Ribera o La Perla de Córdoba, de un suboficial y lo y se ponía desde la subjetividad de ese hombre que seguramente asesinaba para quedar bien con sus superiores. Y este año contaba tres o cuatro pinceladas crónicas de situaciones horribles, desde luego de de, de, de víctimas de, de la dictadura en la, en la condición del encierro. Básicamente una de ellas tenía que ver con las privaciones de la posibilidad de, de, de tener acceso a, a, a, a, a las necesidades más elementales de una persona eh, en la cárcel o no en la cárcel, y, y los recursos en los que debía, digamos, este, ingeniárselas una persona para hacer sus necesidades o procurar el alimento, eh, y, o, o cómo sobrevivir en esas condiciones extremas. ¿no? Era realmente, no, no, no me voy a detener en los detalles, porque la verdad que no, no tiene ningún sentido incurrir en la escatología, este mucho menos en la, a la hora del mate. Pero lo cierto es que se, se trataba una descripción, digamos, este bien elocuente de la, de la violencia, de la crueldad y del desprecio por la dignidad humana de, del ejercicio de, del poder de la dictadura sobre el cuerpo y la psiquis de los prisioneros. En el marco de la entre comillas bien grandes la legalidad del encierro de ¿no? presos políticos del marco de esa legalidad ilegal ¿eh? va a la, la paradoja pero eh, eran presos políticos leía esa, esa descripción de, de condiciones este espantosas horribles y recordaba cuando termineó la lectura inmediatamente la un artículo que, que escribió el, el un fiscal amigo el doctor abel córdoba que ya ha participado como como testimoniante en alguno de los de los informes que hicimos en derecho viejo sobre las condiciones de, del encierro de algunos presos en el eh, en la actualidad escribió una nota en página 12 también hace algunas semanas que causó que causó mucho impacto era casi una fue primero un mail catártico para, para sus amigos sobre el encuentro que tuvo con un con un preso en una cárcel Y la descripción de las condiciones de, del encierro hoy de ese preso, eran, no diría prácticamente las mismas, eran exactamente las mismas de las de las que describía Soriani sobre los presos políticos de la dictadura. Sin duda, si uno se traslada imaginariamente a aquel preso político de la dictadura, el, el, el reflejo es hay que rescatarlo hay que rescatar a ese hombre de, la, de las garras de ese Estado totalitario, hay que rescatarlo de las garras de ese Estado terrorista. Sí. Pero las condiciones objetivas que se imponían del poder total por sobre el cuerpo y, y el alma de, de ese hombre son las mismas que las que describía Abel en su en su breve pero impactante nota en, sobre el cuerpo de otro sujeto, de otro ser humano que le aplica el, el Estado democrático con, las mismos, eh, con los mismos instrumentos de encierro y de ejercicio del poder, ¿no? La pregunta es si algo habrán hecho estoy, pensemos, Pienso en la sociedad ahora ah, Para dale. no siempre eh, tomar como como chivo expiatorio al Estado no Pienso si, si aquella sociedad que decía algo habrán hecho Y que cuando conoció contemporáneamente Los asesinatos y los fusilamientos No se alarmó demasiado Y después se indignó cuando cuando estaba asegurada de que los subversivos molestos habían sido exterminados ¿no? Uh -huh. si no será esta misma sociedad la que, la que dice en, en su discurso de que se pudran en la cárcel la que consciente y toma una posición ética y moral sobre estas condiciones del encierro con la esperanza de la eliminación física digo si no hay un continuo que nos atraviesa de una profunda degradación ética y moral como sociedad no como estado, que en, de alguna medida necesita sostener algunos recintos de exterminio sobre algunos sectores de la sociedad que son identificados como peligrosos para eh, digamos como condición de nuestra propia existencia. Y me pregunto si los sabios propagandistas del marketing político no lo tendrán esto muy claro y por eso atizan el fuego de ese nervio nefasto, que se nos activa con tanta sencillez, campana. Por eso vamos a tratar en el día de hoy la violencia contra las mujeres en las cárceles y la pregunta que va a atravesar también toda todo nuestro informe es si alrededor de estas condiciones, la condición de género es además una condición que anexa vulnerabilidades, cuáles son las particularidades de esa violencia, ¿Y cuáles son las estrategias para resistir o para salir de eso? phoenix Cruz, la voz justa, en la radio pública. Derecho y Ejo. Ahí en Mendoza se acercaron algunas señoras. Muy bien. Y nos dijeron que nos escuchan, Mira. que nos quieren mucho. Y nosotros solo recibimos ese tipo de, de comunicaciones, ¿a donde Carlita? Al 0810-222-0870 también, al 499-8700 vía Facebook Derecho Viejo, vía Twitter, arroba Derecho Viejo 870. Ya saben, es para decirnos cosas lindas, que nos quieren, elogiamos, sí, sí. sí si no, el mensaje se autodestruye sí, ¿eh? sí. a los 5 segundos. Sí, hay un software, costó caro desarrollarlo, pero está, pero está, sirve, está, es bueno. está funcionando. ¡Ah! Cuando las instituciones no persiguen el bien común, Derecho Viejo. Las condiciones de las personas privadas de su libertad, tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el Provincial, son muy preocupantes. Cárceles superpobladas y violaciones a los derechos humanos. Una problemática que se agrava si se la aborda desde una perspectiva de género, dado que las unidades penitenciarias femeninas no tienen en cuenta las necesidades de la mujer. Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, en el 2012 había 2.854 mujeres detenidas en unidades federales y provinciales. Este número asciende considerablemente si se tiene en cuenta la cantidad de mujeres alojadas en escuadrones y destacamentos policiales. Un informe publicado por el CELS en el año 2011 señala que la mayor parte de las detenidas en el ámbito federal están imputadas por delitos relacionados con la comercialización o el contrabando de drogas. El informe indica que un porcentaje muy alto de las detenidas vive en la cárcel con sus hijos. Si bien en el 2008 se sancionó la ley 24.660, la que habilita a las mujeres embarazadas o con sus hijos menores de 5 años de edad a solicitar la prisión domiciliaria, existen muchas trabas para acceder a la misma. El servicio penitenciario no está preparado para albergar mujeres, mucho menos embarazadas o con niños. Alicia Romero, de la Comisión Provincial por la Memoria, cuenta cómo viven las mujeres en las cárceles. Indudablemente que el servicio penitenciario no está pensado para mujeres. De ninguna manera se ha pensado desde la infraestructura ni desde la atención médica. Por ejemplo, no se le hace ningún tipo de estudios relacionados con su condición, como estudios de PAP, mamografía. esos tipo de controles es tan necesario, sobre todo en esa situación de encierro, donde cualquier tipo de afección se multiplica, teniendo en cuenta las condiciones de detención en la que se encuentran. Recién hace cuatro o cinco años comenzaron a pensar esto de que haya ginecólogos en las unidades de mujeres. ...en las cárceles donde hay mujeres y niños... ...se suma otro problema... ...que es el traslado a los hospitales... ...sobre todo cuando hay un niño... ...que necesita ser internado, por ejemplo... ...las madres no pueden quedarse con él... ...bueno, la estructura... ...tenemos un problema también... ...hay mucha humedad en las paredes... ...habitualmente los pisos están mojados... ...por falta de arreglo de las cañerías... ...tienen incluso cocinas... ...que a veces no tienen gas... ...o sea, estoy sumando un montón de cuestiones... ...que en realidad tienen que ver... ...con la no consideración de la cuestión de género... ...dentro de las unidades, digamos, ¿no? ...la falta de privacidad... el respeto a la intimidad el cuidado que debe tener sobre la salud de la mujer, la cuestión de los análisis periódicos, digamos eso tiene que ver específicamente con el género. Y después tiene que ver con la situación de los niños también, porque también ellos padecen las mismas condiciones que su madre. ¿eh? Las mujeres viven con sus niños en espacios hacinados, en deplorables condiciones de higiene y sin ningún tipo de reacondicionamiento o calefacción. El sistema de salud es absolutamente deficiente. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2009 y 2012, solo en los establecimientos femeninos del Servicio Penitenciario Bonaerense se registraron 19 muertes, la mayor parte de estas por falta de atención médica. La alimentación es escasa y en muchos casos no se tiene en cuenta determinadas dietas especiales asignadas a mujeres embarazadas a personas con HIV y a niños. El personal penitenciario utiliza a diario y de manera y de manera sistemática la violencia física y sexual sobre las detenidas como una forma de disciplinamiento. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, en 2012 en el complejo 4 de Ceisa se evidenciaron 97 situaciones de malos tratos y torturas, siendo las agresiones físicas y las requisas vejatorias las más frecuentes. Mara López de la Procuraduría de de Violencia Institucional cuenta el propósito que tiene el ejercicio de la violencia. Lo que existe ...lo que se reproduce en forma permanente es la violencia. La violencia como forma de disciplinamiento, la violencia como sanción... ...la violencia como el ideal de resocialización. A las mujeres que van hacia alojadas se les imponen otros mecanismos de control... ...que no están escritos, que son ilegales, pero que existen... ...y están incluso no problematizados por esas. Y además están siendo todo el tiempo controladas... ...no desde el control solamente de la seguridad que ejercería... ...el personal penitenciario, sino también en otras cuestiones... que son como anexos de violencia y de disciplinamiento que se les imponen, solo por ser mujeres, se les imponen otras formas de castigo y disciplinamiento en orden a direccionarlas hacia esas mujeres que debieron ser y que cumplieron, digamos, las normas culturales a las que estaban obligadas. Entonces, estas forma de control de esos cuerpos son control sobre la identidad de la mujer, sobre lo que se espera de esa mujer y sobre, en definitiva, al sistema encierro. Sus cuerpos son dejados en forma permanente. Hay una disposición absoluta del cuerpo y de la existencia de esa persona que hace que sean cuerpos disponibles. Disponibles para el golpe, disponibles para la tortura, disponibles para la humillación La violencia sexual tiene un trasfondo que es claramente cultural y que tiene que ver con el ejercicio dominante de un hombre o de una mujer, en el caso de las penitenciarias, que encuentran a su disposición un cuerpo que si no fuera por esa situación de encierro y de dominación, no tendrían a disposición Las requisas y la sanción de aislamiento forman parte del repertorio de prácticas violentas todas reglamentadas por el propio servicio penitenciario Con frecuencia, las detenidas son sometidas a requisas vejatorias En muchos casos, las reclusas se ven obligadas a desnudarse y a realizar flexiones para ser revisadas incluso por personal masculino También los traslados sirven de excusa para aplicar este tipo de prácticas violentas. El personal no solo ejerce directamente la violencia, sino que genera los espacios propicios para que se lleven a cabo conflictos entre las detenidas. Anabella Museri, investigadora del CELS, cuenta cuál es el accionar de la justicia frente a estos delitos? Muchas veces las mujeres intentan denunciar, pero por lo general se encuentran con muchas trabas. Ellas decían que les rompían, por ejemplo, las presentaciones judiciales en la cara o las amenazaban y demás. Pero por otro lado, también se advierte muchas trabas desde el mismo Poder Judicial. Primero, no se garantiza protección para las personas que denuncian. Esto es general, digamos, mujeres y varones. No hay un sistema de protección de víctimas y testigos, con lo cual denunciar a la misma fuerza que se está ...controlando es altamente riesgoso y por lo general muchas veces hay represalias, en general las investigaciones judiciales se demoran muchísimo, se tarda en pedir la prueba correspondiente, hay poca credibilidad de la palabra de los detenidos... Obviamente esto tiene que ver mucho con problemas biológicos y de clase, de clase del poder judicial, quiero decir, la distancia social y demás, pero también se explica por la forma de funcionamiento burocrático de la justicia. Y lo que vemos es que muchas de las causas son activadas, los procesos se demoran muchísimo, hay muchas resistencias a calificar como torturas, los casos de tortura, y en general se usa la figura de apremios, que es una figura mucho más leve que implicaría una condena menor. La respuesta judicial ante estos casos, tanto desde la condena o no, como desde el cuidado, de los agentes judiciales respecto de las detenidas y los detenidos, la protección, la escucha y demás, es sumamente deficiente. La verdad que me quedé pensando y mucho en, en lo que planteabas en la apertura, en esa analogía con el terrorismo de Estado, con el pensamiento de algunos de por algo será, y jugaba también con la posibilidad de, de trabajar un paralelo con la palabra desaparecido porque quien está en una unidad penitenciaria bajo estas características de encierro es como un desaparecido para el resto de la sociedad que pretende tenerlo lo más lejos posible. Literalmente son desaparecidos, los muros de la cárcel hacen que sea de las instituciones oscuras, la más opaca. Eh, son muros eh, hechos para que no para que no se escape quien está encerrado, pero también para que no vea desde afuera lo que sucede adentro. Es cierto que hay otras cárceles que no tienen esta opacidad física, pero no pierden la, la opacidad de las prácticas. Uh -huh. A mí me parece en este sentido que la opacidad es un buen pretexto para que la sociedad crea que no sabe. Uh -huh. Y cuando pienso en la sociedad, inevitablemente, Derecho Viejo se llama este programa, tengo que pensar también en las prácticas de los operadores judiciales los abogados, de los profesores de Derecho, de los estudiantes de Derecho. La disciplina que le aplica como resultado final de un proceso, digamos... De ...un proceso industrial llamado proceso penal, que concluye con el producto final... ...que es el encierro en el caso de la condena, es una disciplina que se llama... ...derecho penal, esto es la pena, que por, por algo se llama pena y no se llama de otro modo. Se llama pena como alguien que aplica un castigo y también pena como alguien... ...que lo sufre subjetivamente se define precisamente en su nombre por ese resultado final. Sin embargo, toda la reflexión, toda la reflexión alrededor de las cuestiones científicas o pseudocientíficas de ese proceso, de ese proceso industrial, digamos, de fabricación del castigo, nunca pone el acento en el producto final. Es un raro proceso industrial, ¿verdad? Sí. Este, en, la, en las distintas teorías de la producción, esta es una teoría de los procesos puros. De hecho, hay expertos en la teoría de los procesos, en este proceso industrial del castigo. Pero no hay tantos expertos, hay expertos en marketing, eso sí, pero no hay tantos expertos en el control de la calidad del producto final. Uh -huh. Es más, pero... si uno piensa en la vieja cárcel de caseros, uh -huh. construida de manera tal que quien está detenido nunca tenga contacto con el sol. Uh -huh. Bueno el tipo que era el que controlaba la calidad del producto que tenía que salir, ya no se estaba marcando desde el, pri el primer paso del proceso de producción uh -huh. cómo iba a terminar la cosa. Y digo, el control de calidad es el control constitucional, es el control claro. legal. Eh, mucho se habla en el derecho en general del control del principio de legalidad, pero nadie, nadie piensa seriamente en el principio de legalidad de la pena. Uh -huh. Los recintos este, con esas torres almenadas, con claro. esos este, con esos paredones que que vienen del siglo 19 en muchos casos son los mismos evoluciona evoluciona digamos la teoría jurídica evolucionan la formulación abstracta de los derechos lo que no evoluciona es el, es el producto final el, en el martín fierro recordarás hay una hay una referencia a la cárcel de dolores a donde sí, iban claro. a, a donde iban a parar los gauchos que no podían ser este lo Que no podían ser propietarios Ni que ni se sometían a la explotación no uh -huh. Ahí, ahí la, la leva daba con ellos Los llevaba al ejército Y si se retobaban Eran los vagos y los malos, mal entretenidos Bueno, ahí está la cárcel de Dolores Desde el Martín Fierro Y desde la denuncia de José Hernández Hasta hoy Quiero decir eh, La cárcel de Caseros Que vos describís Es una cárcel de la dictadura uh -huh. Una cárcel donde los presos Cuando salían en libertad Habían perdido ...la posibilidad de tener noción de la distancia... ...porque no podían ver el horizonte... Ah. ...fue demolida hace cuánto... Eh, ...nada, sí, sí, o fue nada, inhabilitada nada. hace nada... Uh -huh. ...al lado estaba una de las otras... ...de esas cárcel, sí, de esas cárceles medievales... ...que recorren el país... ...todavía está en funcionamiento la cárcel... ...de Sierra Chica en la República Argentina... ...nosotros no, no podemos hablar... ...de una... ...de una práctica... ...democrática... Uh -huh. ...de una práctica jurídica democrática si no revisamos todo el proceso. Y sin sin ir tan lejos en el tiempo, a finales de la década del 40 se cerró por inhumana la de Tierra del Fuego, uh -huh. reabierta en tiempos de Frondizi para alojar allí a los presos del plan Conintes. Uh -huh. O sea, se entendió que había que volver a Tierra del sí, Fuego sí. para volver a hacer qué ficticia? es la pena del destierro también, ¿Qué porque es la pena del destierro? Ya, también sucede hoy cuando los, los presos son alojados lejos digamos, de como su lugar de pertenencia, pero hay una pena suplementaria que es la pena del destierro. Lo, lo, lo mismo pasó, lo mismo pasó, lo mismo pasó con la eh, con la cárcel de Sierra Chica, que por necesidad de cupos penitenciarios se cierra y se abre eh, periódicamente, como hay más de 40 unidades carcelarias solo en la provincia de Buenos Aires, algunas Algunas preguntas tenemos que hacernos si a esta altura no hemos podido mejorar. Eh, no hemos podido mejorar desde el, el ejercicio de uno de los poderes del Estado, tanto en el orden federal como en los órdenes provinciales, poner en el centro de la práctica al hombre y no a las normas y a los rituales estatales. Hay una una, una excentricidad, una pérdida del centro en, en, en, el, en nuestras prácticas en donde el, el, el hombre... Su cuerpo, su dignidad y su sufrimiento ha quedado en los bordes y en el centro ha quedado la autorreferencialidad del propio Estado. Derecho Viejo. Sin privilegios. Para responder. Radio Nacional. A todo el país. Pública. pública. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Montaña. Montañas. Montañas. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos Cuando me revelo en renunciar a todo para aplacarme Los derechos de la salud, de Florencio Sánchez ¿Vas a calmarte o no? Eh, Roberto, por favor Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores No puedo pensar, ni discernir Pero vamos, basta Producción y dirección, Nora Massi Este domingo, después de las 22, por Nacional la radio pública. Este otoño a toda hora. Estás escuchando La radio pública. 5 de la tarde, 33 minutos. Una sola radio en, en todo el país. Radio Nacional para todos los argentinos. 12 de junio al 13 de julio de 2014. ¡Vamos, Argentina. Argentina! El Mundial, lo vivís por... La Radio Pública. Conducción, diversión... Oh.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 Derecho viejo. Nuevos cuestionamientos a viejos temas. Sobre esto que están hablando de las madres presas, este, hay un caso muy particular que es una funcionaria que está afectada por el tema de Cromañón y no se le permitió, aunque tuviera una bebé, este, que tenía que amamentar la prisión domiciliaria. Y inclusive el funcionario, que creo que era el juez, dijo que era necesario eso porque como esa nenita es hija de matrimonio igualitario, tenía otra madre. La verdad que si esto fue así un juez dijo eso, realmente es terrorífico y siniestro. Gracias. Así es señora, un juez dijo eso y es terrorífico y siniestro. Después se resolvió, creo que revocaron esa resolución absolutamente discriminatoria, pero bueno, sintomática de la mentalidad de algunos jueces que todavía siguen impartiendo... ...injusticia en la Argentina. Desde Facebook, Nueva Alcarce... ...buenas tardes amigos del equipo de oyentes... ...gracias por tan esclarecedor programa... ...saludos. Bueno, saludos, gracias... ...nosotros más más que esclarecer, más... ...alumbramos nomás... Este, ...es como la luna de tubo humana... Uh -huh. ...alumbramos y nada más. Hola, eh, soy Margar Averbach... ...yo fui a dar dos años clase de cárceles... ...con la UBA de literatura... Eh, ...de literatura sobre cárceles además... Y la verdad es que es así. Eh, un solo ejemplo, a alguien le duelen los dientes, no lo llevan al dentista. Cuando lo llevan al dentista dice, bueno, aguántese. Eh, es, eh, por eso se la compara con esclavitud y por eso se habla de abolicionismo. Eh, gracias, Márgara de Banfield. Muy bien, gracias, Mara. Laura, vía Facebook. la Félix. Hola, Gustavo. Estoy escuchando por internet en Mendoza. Y no me enteré que, que usted, doctor, hubiese andado por estas tierras. y estuvo esa tienda. Anduve por esas tierras, pero bueno, Dice, ahí, vive mucha gente en Mendoza. No claro. tiene por qué enterarse. Tampoco es que hubo así... Ah, no hubo no. pasacalles, no, comité no, de bienvenida, de recepción. No, no, no. Dice, lástima, porque me hubiera gustado escucharlo. No puedo decir que los quiero, porque no los conozco personalmente, pero sí que los respeto y admiro. Ojalá la próxima vez que visite mi tierra... ...se ha más publicitado... ...ah, escucho la radio todo el día... ...la de acá y la de allá, pero siempre la pública... ...hasta siempre, dice Laura... No, ...si no nos quiere así, no no, no voy más... Este, que, ...que nos quiera incondicionalmente y sin conocernos... ...y siempre... ...respeto y admiración y secundario... ...claro... Bueno. Buenas, ...buenas tardes para todos... ...un saludo para todo el equipo... ...que hace derecho viejo en la radio pública... ...y la verdad, tratándose de ustedes... ...o podemos llamar para decir cosas lindas... ...como dice el señor fiscal... Un abrazo para cada uno de ustedes con la co-conducción del señor Campana y la locución de Carlita. Un programa buenísimo. Les habla Alicia desde el barrio Vélez Buen fin de semana para ustedes. Gracias por el programa. Valentino, Valentín, desde Facebook, cuando se ve algunos jueces y fiscales caminando juntos entre la gente, comprometidos con los derechos humanos y la memoria, visibilizados con una bandera, como lo he visto el 24 de marzo, uno concluye que el cambio es posible, progresivo, con mucha resistencia, pero posible, lo que no es poca cosa, y manda Un abrazo y cuelga la foto. Ah, caramba. ¿Dónde estás...? Vos con, detrás de la bandera que dice justicia legítima. Así es, ahí estuvimos el 24 de marzo. Y hay un señor eh, con, con una campera clara, sí. eh, que es el doctor Mario Kestelboi. Que sí. tiene, bueno, ese, ese es un señor coqueto, pero tiene como unos 80 y pico. Sí, sí, sí. Que fue que fue defensor general de la Ciudad de Buenos Aires hasta nada, la semana próxima. Hasta el día 25, con, la, semana próxima, la semana pasada, o sea. el día 25. Bueno. Un, un hombre que es un prócer de la historia del de, de derecho. Fue decano de la Facultad de Derecho... En, en la década del 70, le cambió el nombre a la Facultad de Derecho, eh, la llamó Facultad Nacional y Popular de derecho y Ciencias Sociales. No. Duró un poco, digamos, como rector, <risa> pero pero él, él, es un hombre coherente. Siguió claro, este siguió y, y hizo una gestión muy importante en la Defensoría eh, General de la Ciudad de Buenos Aires, con, con una intervención muy fuerte en, en políticas públicas, no solo en el litigio de la defensa de derechos individuales o grupales, y además hay que decirlo la defensoría tanto como la fiscalía general de la ciudad de Buenos Aires tiene magistrados que duran un lapso eh, limitado como uh -huh. todos son todos los lapsos este en en en su cargo y parece ser que no ser vitalicio no es una catástrofe para la institucionalidad eh Desde Facebook León dice, Félix, estoy de acuerdo con la continuidad histórica del sadismo y la búsqueda del enemigo para constituirme como un otro, un otro que no es peligroso y que tiene garantizado una parcela en el paraíso. Pero hoy también se ve la contradicción que merece su estudio. La misma clase media que da una ropa vieja, juguetes rotos, dos a cinco pesos a cáritas para ayudar a los pobres, son quienes piden mano dura contra esos mismos pobres porque son potenciales criminales. Así ah, es, bueno, es un placebo, ¿no?, para calmar la conciencia. Sí, Aquel claro. asunto de dar hasta que duela, me parece que es dar hasta que empiece a doler un poquito. Sí. Cuando empieza a doler un poquito no doy más. Una pequeña historia para ver que ciertas conciencias no cambian por decreto y para ver cómo la continuidad de, de esta historia eh, es una línea de tiempo en línea recta. Cuando se filmó La noche de los lápices... Hacía 4 años que estábamos en, en democracia. Había una escena que era una marcha, todavía del año 75, hacia el Ministerio de Obras Públicas de la Ciudad de La Plata. Esa marcha, en función de que era muy parecido el edificio y para encontrar mucho más fácil a, a los extras, se hizo en la Escuela de Suboficiales de la Policía Bonaerense. Y se utilizó a cadetes de último año. la marcha En la marcha había un contacto, ...de quienes se movilizaban con la primera línea que estaba este, como frenando la, la manifestación. Toma uno y uno de los actores vuelve y le dice a Olivera, ¿están reprimiendo de verdad? No, no puede ser, se debe haber escapado un palazo. Toma 2 vuelve el mismo actor, ¿están reprimiendo de verdad? A la tercera vez pararon, había un acto reflejo en esos tipos veían la manifestación y ellos reprimían no importaba que era de ficción algunas cosas por decreto no no se cambian no el 10 de diciembre del 83 no fue un límite mágico para que de ahí en adelante las cosas fueran distintas desde luego y, y estas instituciones que tienen que, que atraviesan periodos democráticos y, y periodos de dictadura y en nuestra historia contemporánea son mucho más los periodos de dictadura que los de democracia no, no instalan su propia cultura y tienen dentro de sí, de, su, de esa organización, una una lógica y una ideología que se sostiene las prácticas, y las prácticas reafirman esa ideología, que efectivamente no solo no se cambian con decreto sino que requieren un abordaje activo. Sí. Las policías, mal o bien o más o menos, en muchas ocasiones han recibido esos intentos de reforma en muchos casos de un modo eh, profundo, radical, y esto ha producido cambios importantes. De mujeres estamos hablando, la comisaria mayor de asuntos internos de la Policía Federal es una mujer, la que controla, digamos, la, la, el correcto desempeño institucional de, de, de todos los policías federales. Esto no es no es poca cosa, no, precisamente. Claro. Pero bueno, también hemos, hemos visto y estamos viendo en estos casos que que eh, no, no todas las instituciones productoras de violencia instituciones productoras de violencia han tenido ese cambio cuando digo instituciones productoras de violencia también pienso en el poder judicial que es una que tiene el botón on off de la violencia que no que, que no que, que no se impregna de, de, del olor rancio de la cárcel pero que dice quién entra y quién no sale de esos recintos <risa> Derecho viejo. Derecho viejo el camino a la justicia la reja se estrella contra sí misma y yo me estrello contra la reja el pasado los años las horas el presente el futuro los minutos cada segundo queda aplastado tras el estruendo. la reja se cierra deja surcos invisibles en el mosaico marcas que permanecen como herida abierta, en las muñecas, cortes verticales en las venas, de esos que no se pueden suturar. Ustedes allí, nosotros acá. En el medio, un torrente de vida que se escapa. Es imposible unir lo que separa. El poema que acabamos de escuchar su es poema escrito por Liliana Cabrera forma parte de la película Lunas cautivas y Liliana Cabrera integra en la organización Yo no fui, que es una organización social que trabaja en proyectos artísticos y productivos en las cárceles de mujeres de Ceisa y también afuera una vez que la mujer que las mujeres recuperan su libertad. Es un proyecto colectivo que apoyado en espacios de creación artística y de capacitación en oficios, y desde una concepción crítica hacia las relaciones de poder y desigualdad estructurales que existen, busca la transformación social y la creación de nuevas formas de vinculación y construcción solidaria. yo no fui surgió después de varios años de trabajo en un taller de poesía que comenzó en el 2002 en las cárceles de mujeres de Ezeiza. En ese taller se consolidó el equipo que hoy lleva adelante el proyecto y ahí se generó la reflexión y el conocimiento acerca de la situación de las mujeres privadas de libertad y se advirtió la necesidad de que el trabajo realizado dentro de los penales tuviera una continuidad afuera, dando apoyo y acompañamiento de ese modo en el proceso de inclusión social que cada mujer debe emprender cuando recupera. La Libertad. Para conversar sobre el proyecto de Yo no fui, vamos a dialogar con María Medrano, que es la coordinadora general de este proyecto. ¿Cómo estás María? Gracias por atendernos, te saludan Gustavo Campana y Félix Crous. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, eh, gracias por la espera además porque has escuchado no, por muy buena parte del informe. Bueno, contanos, a, a pesar de que hicimos un poco la introducción, contanos cómo, cómo nació este proyecto que... ¿Cuál, ¿Cuál fue el momento en el cual se, se despertó el contacto, digamos, desde tu, desde tu in iniciativa con, con las presas para dar este paso desde de esa experiencia dolorosa del encierro a una experiencia creativa y de inclusión? Sí, en realidad, mi, digamos, mi relación con, con, con la cárcel viene de antes de la policía porque yo trabajé en un juzgado de instrucción. Ajá. Eh, tra trabajé como 7 años en un juzgado de instrucción y ahí por primera vez eh, tuve como un contacto con ese mundo que para mí era completamente ajeno y extraño ¿no? eh, y, y me acuerdo que mi primer contacto fue cuando tuve que tomar una declaración indagatoria de una chica extranjera que caía detenida y para mí fue fue muy fuerte fue muy, muy impactante y creo que fue como el comienzo de, de de todo, ¿no? De alguna manera. Yo empecé a visitar a esa chica, en principio a llevarle ropa, a llevarle cosas de higiene, porque venía, venía sola y una chica rusa no hablaba español, ¿no? Y a partir de, de esa experiencia yo escribí un libro de poesía, yo soy poeta, eh, se llama, un librito que se llama unidad 3, que cuenta un poco la experiencia de trabajar en tribunales y la experiencia de la cárcel, de las visitas a la cárcel. Y a partir de, de ese libro que me convocan de la Casa de la Poesía para dictar en el año 2002 un taller de poesía en la cárcel. Así que volví a la unidad 3 a dictar un taller de poesía. Y, y bueno, y a partir de esa, de esa experiencia y de todo ese, ese proceso y de ese conocimiento con, con un grupo de mujeres que durante bastante tiempo vinieron al taller, es que se empezó a armar el grupo, que después consolidó lo que soy Yo No Fui, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, la, lo que empezó a pasar fue que, que se muy como muy fuerte, eh, muy comprometido con el trabajo que hacíamos en el espacio del taller que era más bien como un espacio de resistencia al sistema penitenciario, eh, desde la poesía y desde la escritura y desde la conexión con, con, con nosotros mismos, ¿no? y con lo que pasaba ahí, este pero claramente de un espacio de libertad dentro de un ambiente tan opresivo, no uh -huh. María, ¿a dónde apunta la, la poesía de quienes están privados de su libertad? ¿Hacia una mirada de su propio pasado? ¿Hacia los sueños del futuro? ¿Por dónde pasa? Yo creo que hay como un proceso Yo siempre lo pienso como un proceso porque las personas que vienen por primera vez al y empiezan a escribir y empiezan a conectarse con, con la escritura al principio funciona la poesía como una especie de catarsis, ¿no? Empiezan a escribir sobre el dolor, sobre no sé, los, los, los, la familia que está lejos, sobre la imposibilidad sobre el encierro, ¿no? Eh, y creo que es un, como una etapa muy necesaria en el proceso de escritura sí. y muy digamos, muy necesaria como pasar a otra instancia, ¿no? Como, como después hay un, una segunda etapa donde ya las personas se puede conectar con otra cosa, ¿no? Como con, también con... con con sus afectos pero desde otro lado no desde la no desde la falta de la angustia que provoca esa esa distancia eh, sino también con reflexiones sobre sobre sobre uno mismo no como poder posicionarse en otro en otro espacio y poder este, preguntarte cosas ¿no? uh -huh. y empezar a reflexionar además sobre la, la, la experiencia sobre la experiencia de la cárcel también sí sí en el documental de, de marcia paradiso lunas cautivas sí. Eh, hay un momento donde aquellas este, eh, presas que participan del taller van a, a presentar su obra extramuros no sí. ¿Cómo es la mirada de aquel que de, que, de aquel que está afuera en ese contacto directo con, con quienes están privados de su libertad yo creo que es, es muy positivo que quizás que justamente todo todo lo que tiene que ver con, con el el corrimiento de los límites entre la dentro y la afuera es muy positivo porque también yo yo creo que a la gente lo que le pasa cuando cuando va a yo no fui a, a estos festivales estos eventos donde las chicas van a leer sus, sus sí. poemas a mostrar sus pinturas o sus dibujos eh, creo que hay como un encuentro de la de, de, entre personas que como que, que derriban todos los prejuicios e ideas preconcebidas que tenemos en ¿no? todo sobre la cárcel, sobre las personas que están piedadas de libertad. Eh, para mí son es, son como momentos muy, muy, muy importantes. Uh -huh. este, de, de, de los dos lados también, ¿no? Sí, sí. Digo, porque a veces las chicas dicen, vamos a ir ahí, todo, todo hippie, no sé qué, ¿no? Y, uh -huh. y también está bueno como ese ese cruce y ese y ese descubrir, es hay chicas que por ahí me dicen, es la primera vez que voy a un centro cultural. Este, que participo y, no sé, que, que, que publico un libro, ¿no? Y decís, bueno, es, es alucinante que también sucedan esos intercambios. María, eh, ¿dónde quedó aquella experiencia tuya como empleada del juzgado de instrucción cuando lo miras ahora en perspectiva? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definirías el contraste, si es que lo hay, y cuáles son las continuidades de Eh, si es que también las hay, y aprovecho para hacer dos preguntas en una, lo que no se debe hacer, pero yo lo hago. ¿Alguno, alguno algún otro trabajador judicial te acompañó, te acompaña, o lo viste hacer ese salto desde desde el micromundo judicial al mundo de la, de la carne y la sangre de las personas que son afectadas? Mira, eh, eh, eh, la primer parte, digamos, yo creo que a mí la experiencia de trabajar en tribunales... Eh, me ayudó un montón, me ayudó un montón, yo me doy cuenta después, con, charlando con otros docentes de la organización, ahora ¿no? como, como 20 docentes en la organización, ¿no? que eh, a mí la experiencia de trabajar en tribunales me ayudó mucho, eh, después en el diálogo con las chicas para entender cómo, cómo eh, no solamente los procesos de las eh, judiciales de, de las causas de ellas y sus preocupaciones, también para, para poder mantener un, un vínculo con las defensorías, con ¿no? con los juzgados. Este, y además porque realmente para mí fue una experiencia, fue como un antes y un después en, en mi vida, eh, eh, como, como esa experiencia de trabajar en tribunales. digamos No volvería a trabajar en tribunales, no es lo que me, no es lo que me, me apasiona, ¿no? pero sí me parece que lo, lo valoro como una experiencia que me ayudó a ver otras cosas. ¿Crees que sí, los empleados sí. de tribunales tendrían que pasar un poco por esa experiencia? Como sí, una especie bastante. de pasantía, el, sí. de, yo no fui este un par de meses, digamos. Absolutamente, me parece que sería muy bueno. bueno. Que sería muy bueno. Acá le regalamos sí. al, al doctor Lorenzetti y le regalamos somos, así de generoso. Le estamos regalando una idea, ¿qué te parece? <risa> muy bien, María, te agradecemos mucho este contacto con Derecho Viejo. Sí, eh, bueno. Alentamos y felicitamos el, el, el, la empresa en la que estás. Y, y bueno. que todo vaya bien y crezca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿eh? Conversamos con María Medrano, es la Coordinadora General de la Experiencia Yo No Fui, el, el este, colectivo de, de trabajo artístico y de inclusión social con las mujeres privadas de la libertad. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calabria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogón que invitan a matear Y, y diviso tu rancho de orilla a orillas del camino, el turco Cafrune Bueno, en aquel luna cautiva del chango Rodríguez Está inspirado el título de estas Lunas Cautivas, el documental de Marcia Paradiso que que recomendamos y mucho y que tiene que ver con la historia de estas poetas presas. Y por supuesto siempre recordar la historia del chango, ¿eh? aquel cantante cordobés que estuvo en prisión después de matar a un hombre, un hombre que había ofendido a su mujer. Tuvo que hacer un alto por un toromañero. Eh, exactamente. Y de esa producción, de más de 200 canciones que él escribió en prisión, salió esta luna cautiva que se convirtió en una especie de himno. Uh -huh. Y después el chango, hasta su muerte, fue una suerte de, de, de mito, de de, de, de tótem del de folclore cordobés, ¿no? Un cantautor que marcó una etapa en la década del 60 y que el sello indiscutible de su obra fue esta luna cautiva. Como intérprete, un intérprete modesto, pero sí, se, sí. pero se consigue álbum, se, se consigue una recopilación de... ...de sus eh, de sus temas, cantado por él, que tiene un enorme valor afectivo sí, y documental. Y el turco Cafruñe también víctima, digámoslo claramente, de un hecho, de un accidente vial... ...que tanto se pareció a un accidente vial producido por la AAA, ¿no? Cuando iba caballo para llegar hasta su Jujuy natal. Vos arrancaste hablando de, de La Perla en sí. un momento. Eh, cuenta la leyenda, en realidad es el testimonio de dos ex detenidas desaparecidas... ...que pudieron hacerlo en, en Madrid que después de presentarse en el Cosquín de 1978, eh, el turco que se dirigía a, a Corrientes, a Yapeyú, para visitar la casa de, de San Martín ah, y lo hacía en a caballo. Pensé que estaba yendo a su... Iba, iba a Yapeyú. Eh, cuando se lo escucha cantar samba de mi Esperanza, mm -hmm. que era parte del repertorio prohibido, uno de los oficiales de La Perla dice, a este tipo hay que matarlo y denuncian que ahí comienza a forjarse una especie de plan primario de cómo terminar con la vida de un tipo que no podía seguir siendo un mal ejemplo para el resto de los cantantes. Y eso es parte de un enigma que todavía no tiene respuesta. Bueno, si lo mató y si sí, su ruta la sigue su hija que canta casi como su padre, ¿no? ¿No? Es es es la voz este de, de su padre revivido. Félix Cross, Gustavo Campana. Derecho Viejo El Camino a la Justicia Bueno, en referencia a la formación que tienen las fuerzas de seguridad, digamos eh, tanto los borracalceles como los policías, como los cadetes yo creo que se tienen que formar en escuelas públicas y en universidades públicas porque eh, al tenerlos apartados es como que quieren, empiezan a armar otra cabeza y hay que empezar por las cabezas de los que forman Entonces, lo importante sería que estén insertos en las universidades públicas y en las instituciones públicas. Hola, bueno, me alegro mucho encontrarlo a Félix Krauss en Radio Nacional. Quería decir que hablar de las cárceles y de las instituciones de encierro, todas pasa el mismo eje. Si no, veamos qué pasa con los manicomios. Que bueno, nadie habla más del tema de desmanicomialización, están ahí, ahí invisibles, perdieron todos sus derechos, medicados, bueno, un mundo aparte y eso quedó ahí este silenciado también después de la dictadura, más no, que nada. De las dos cosas vamos a hablar, vamos a hablar precisamente de la justicia y la salud mental, ¿eh? el encierro vinculado con los temas de salud mental y no solo el encierro. Y sobre la oyente quien hablaba de, de la capacitación del personal de las fuerzas de seguridad mezclados con el resto del pueblo en las instituciones públicas, recordemos que el comisario Juan Ángel Pirker, que lleva su nombre por disposición de la ministra, ex ministra de, de seguridad, agarré una de las escuelas policiales, había establecido un sistema de turnos laborales y de becas para que para que el personal no estudie en el Instituto de la Policía una, una una universidad en algún momento encapsulada, ahora bastante más abierta, sino mezclada con el resto de, de, de los conciudadanos. Y que en la Provincia de Buenos Aires, en alguno de los intentos de reforma que comandó León Arrañán, para ser oficial superior había que estudiar en universidades públicas algunas materias vinculadas con el derecho en universidades públicas, no en el sistema de capacitación Este, en, en endójeo y endogámico de la propia de la propia institución tenemos un mensaje más si es con relación a cuando cuandorías el programa que hablaba sobre tu visita a la provincia de Mendoza sí. Cristina García tiene una inquietud a ver. dice doctor Claus la sed de justicia la asció con blanco o tinto en ese orden eh, ahí está la respuesta Cristina. En ese orden. claramente inclusive hemos también este el, el, no se han en ninguna estación intermedia, porque bueno, algo que decir, micro. algo que opinar, no? claro, alguna no objeción es, que formular. No, no sean hipócritas, ¿no? Esto se está terminando, amigos, ¿eh? igual, Gracias, Campana. Pero por favor. Un placer de cada sábado ahí. Igual, que, igual. que me ayude y a empujar el carrito, igual, ¿eh? igual. Carla Ruiz. Muchas gracias, Pero muchas por gracias. Favor. Espero que no perjudique mucho su carrera En este, absoluto, esta, esta hora, en, en, absoluto en el próximo sábado que estaré Los contenidos de Luis Villanueva Y de Silvina Cáceres Juliana Espatafora es la que opera Ahí detrás del vidrio Está la producción general de Tali Goldman Que no para de retarnos todo el no, tiempo no, no, la, Su asistente es Isabel García La gente de investigación nacional Que hace los informes formidables Que mejoran todo lo otro que hacemos nosotros Son Laura Guarignoni Juan Guibel Alde y Martina Arz. Ahora se van a quedar ustedes con el informativo en la voz de Silvina Asprera y luego viene Postales Argentinas con Jorge Duati. Gracias, nos escuchamos y nos hablamos el próximo sábado a las 17. Adiós. Derecho Viejo.